Continúas en Agorasol. Esto es la persiana. La persiana. palabras que me rondan en la cabeza últimamente. Las dos parecen medievales, extintas, y sin embargo están de rabiosa actualidad. Una es austeridad y la otra obediencia. La austeridad se define en la RAE como la cualidad de austero, primera acepción que ahora ampliaremos, y como la mortificación de los sentidos y los pasiones, segunda y reveladora acepción. ¿Y qué significa austero para la RAE? Severo, rigurosamente ajustado a las normas de lo moral. También sobrio, morigerado, sencillo, sin ninguna clase de alardes... ...o agrio, astringente y áspero al gusto. El último posible significado de austero es retirado, mortificado, penitente. Está claro que el austero no es algo agradable... ...aunque no parezca que su significado pueda casar con un mandatario trajeado... ...con un innovador decorado detrás... ...anunciando los nuevos recortes que... ...desgraciadamente... ...tendrá que afrontar su propio eh, gobierno. Porque... atendiéndonos al significado de austero... ...y sobre todo a su dimensión moral... ...esos anuncios deberían ser dados... ...por un mandatario ejemplar... ...de aspecto misérrimo... ...si la austeridad es un concepto monástico... ...sería de agradecer al menos... ...que los monjes que nos le imponen... ...se comportan y visten como monjes... ...y no como cardenales corruptos. El otro concepto que me ronda es el de la obediencia... ...de nuevo la RAE nos dice que es el acto de obedecer... ...y que este verbo... ...significa cumplir la voluntad de quien manda... ...su opuesto es la desobediencia... ...es decir, el acto de no obedecer... ...los niños... ...son desobedientes cuando se enfrentan a la autoridad de sus, pares, de sus padres... ...y en general eso es algo que cualquiera de nosotros vería mal... ...porque asumimos que los padres tienen razón... ...a veces sin embargo... ...hay padres y madres que dan órdenes erróneas... ...que maltratan a sus hijos... ...que abusan de ellos... ...o que los torturan... ...ponía este ejemplo... solo porque es un caso de autoridad indiscutible... ...la de los adultos sobre los niños... El Estado se articula en torno a unas normas que son, en principio, garantías para los ciudadanos y la articulación de sus deberes. En un Estado democrático, estas deberían ser reflejo de la voluntad popular. Si una ley es injusta, el ciudadano, aún así, tiene el deber de obedecerla. Si decide no obedecer una ley que considere injusta, puede declararse en desobediencia civil, cometiendo con ello un delito. Es la estrategia de Rosa Parks Esa mujer negra que se negó, se negó A sentarse en la parte trasera de un autobús En el American apartheid O de Mahatma Gandhi Que puso toda la India a hilar seda Para romper la dependencia Comercial textil con Gran Bretaña La desobediencia civil violenta Aunque vista con perspectiva histórica Se suele considerar incluso legítima En el mundo actual Se califica comúnmente como terrorismo Un delito mucho más grave Que el de la desobediencia Peligrosamente, los conceptos de desobediencia y terrorismo se mezclan en las tertulias de la caverna, pero nunca escuché a ninguno de esos opinadores reflexionar sobre la palabra austeridad. Mientras, miles de personas se preparan para nuevas protestas articuladas mediante desobediencia civil no violenta. Y el gobierno prepara un nuevo código penal donde equiparará resistencia pacífica con atentado a la autoridad y la convocatoria online de movilizaciones como pertenencia a Banda Armada. Las palabras, dijo una vez alguien, son solo palabras. Pero yo os digo que las palabras son vuestras, aunque las leyes y los gobiernos quieran que cambien de significado. Si queremos ser libres, tenemos que llamar a las cosas por su nombre. Años más tarde, le quité las telarañas al micro Y lo saqué del cofre y me juré que siempre llamaría las cosas por su nombre Te haces de cuerpo, de vientre o te estás cagando Erupto, regolor y punto Llevamos doble vida, siempre más persona que artista Perdona que te diga, si no queréis sacar dinero en el rap No saquéis disco, cuelga tu promo en internet y listo soponto. Una descarga del mismo del que tanto farda Saludos, muy buenas tardes eh, Bienvenidos a una nueva edición de La Persiana en Agorasol Hoy falta los micros en la Gran María Taosa y en sustitución está una humilde servidora junto a Gerardo Lagwens incondicional de la persiana que tengo frente a mí. Buenas tardes, Gerardo. Para bajar la inflamación de este... Buenas tardes Claudia. A menos de cinco días de la celebración del aniversario de ese 15M en el que tanta gente salió a las calles, abordamos hoy desde varias perspectivas el movimiento social, lo que ha cambiado en la calle y por encima de todo, lo que queda por cambiar. Hoy abordamos ese gran mito, la desobediencia civil. Para ello tendremos hoy aquí el placer de entrevistar a Servando Rocha Escritor, activista, editor y muchas otras cosas más Aunque él se defina como trabajador cultural También contaremos esta tarde con nuestra compañera Sofía de Roa Quien ha participado en el libro Actúa, secuela de Reacciona Coordinado por Rosa María Artal y que se presentó ayer mismo en Madrid, un acto al que tuvimos la suerte de acudir. Hablaremos también con miembros de una de las plataformas que más impulso dio a ese movimiento que cumple aún un año, Juventud Sin Futuro, para conocer una nueva e interesante iniciativa que ponen en marcha, La Oficina Precaria. Son las 20 horas 13 minutos y tenemos 60 minutos para hablar de todo ello. Comenzamos ya mismo en la persiana, justo cuando baja el sol. Esta sincera siempre por que yo cosas por su nombre mago veo ostraco que corresponde hasta los huevos cinco fuerte tu si siempre por que yo cosas nombre Cigarros de la risa son porros penes son pollas, las vaginas son coños gobernantes del mundo son blanco de odio y de ira, normal yo antes morir, que perder la vida Dios es nada, tú al cielo y vive milagros yo pedí, se me cagó un palomo torcaz por mal mi cristiano, mierda divina pensé, ya sin piel infiel el ir muriendo de pena, cada vez más cada mes, aún así soy un regalo si el en el alumno, soy fan de mi grupo, cuando el disco nuevo en la región a Zaragoza, coronamos reina a pesar del aire, movimiento, la Puta que se despeina, tú que esperas raper un respeto al arquitecto, tú sin mide que es, y yo soy tus cimientos, en la oficina de rap solo se fuma, la ley en mi cortecta que no se puede, pero nos la suda, escucha música de todo, pero con criterio, por la muerte de muchos artistas, mi reino a festivales europeos de la Cuando baja el sol. Corría el año 71 cuando el enorme en todos los sentidos Baby Hui publicaba este Hard Times. Ha llovido mucho desde entonces, pero siguen siendo tiempos duros. Especialmente si uno tiene intención de protestar en algún momento. Eh, de protestor, el manifestante fue el personaje de 2011 de la revista Time, pero miles de manifestantes han perdido la vida en las plazas del Cairo, Libia, Siria o Yemen. Porque lejos del romanticismo que da la distancia, la proliferación del activismo ha hecho crecer también la represión. Aunque en las democracias occidentales ni las protestas han sido tan firmes ni la represión tan brutal, se dibuja un panorama incierto para la protesta ciudadana. El gobierno español prepara una reforma del código penal que podría equiparar, por ejemplo, la resistencia pacífica con el autentado a la autoridad. A una semana del 15 de mayo hay cierta inquietud en las delegaciones de gobierno que ya han afirmado que permitirán que no permitirán perdón, un acto de desobediencia civil como el que desembocó en la acampada de la Puerta del Sol. Para hablar de desobediencia civil, dado que es un concepto legal, tenemos a un abogado, en concreto el también escritor y editor Servando Rocha. Pero no solo contactamos con él por sus conocimientos de leyes, sino porque lleva 20 años metiendo el hocico en madrigueras contra culturales y grutas activistas. Saludamos ya a Gervasio Rocha. A, perdona, a Servando Rocha. Buenas tardes. Eh, hola, sí, no, no te escucho muy bien, escucho a tu compañero, pero a ti te escucho un poquitín mal. ¿Ahora me oyes? Eh, lo vamos a arreglar. Ahora creo que la deberías escuchar mejor. ¿Es así? A ti te escucho perfectamente, ¿eh? Y, y... ¿Qué tal ahora? ¿Mejor? Ahora ¿qué mejor, ya? sí. Vale, sí, sí mejor, mejor. Bien, vamos a ver qué pasa. Eh, en primer lugar, bienvenido a La Persiana. Muchísimas gracias por, a, por atendernos, Servando. A vosotros, a vosotros. La primera pregunta, como abogado, es decir, una persona que sabe más de leyes, que casi todo el mundo, ¿podrías explicarnos qué es la desobediencia civil? Eh, bueno, la desobediencia civil... Eh no parte de, del mundo jurídico, obviamente, ¿no? Eh, lo único que, bueno, es, es lo que se ha ido adelantando eh, por parte del, de la propia prensa o, o aquellos comunicados muy escuetos por parte del gobierno, eh, lo que vienen viene, a decir son en distintos aspectos, eh, como es el caso de la, la ocupación de establecimientos públicos, las sentadas pacíficas, o en el caso de, eh, ya lo hemos comentado, todo el tema de, de la, del acometimiento, que es el delito de atentado, ¿no? Y en eso yo creo que Eh, sería interesante incidir no todo ese tipo de formas de protestas pues, eh, pues inciden en lo que es la del de, movimiento de desobediencia civil que, que se remonta atrás en el tiempo ¿no? de alguna manera se está intentando hacer una reforma legislativa que incluso afecta al derecho de reunión eh, para intentar tener cubiertos o dar respuesta a todas las formas eh, al menos actuales de desobediencia civil no y que eh, desde hace un año hasta esta fecha pues, eh, están muy presentes en todas las ciudades del país Observando, este es un campo que tú conoces bien, la desobediencia civil, porque fuiste abogado de algunos de los primeros detenidos del 15M. ¿Cómo viviste en aquellos primeros días de mayo? Sí, bueno, eh, yo en este caso eh, llevo actualmente, en, el, en la manifestación del 15M, llevo el, el caso de dos personas eh, detenidas. Lamentablemente pues he sido el abogado de, de muchos más detenidos que, que han ido eh, pues, pasando por los juzgados durante la manifestaciones y sobre todo eh, yo creo que todos los abogados cuando nos vimos al día siguiente en la brigada de información de Moratala fuimos conscientes de que un cierto periodo se abría en el sentido de que eh, la pretendida alarma social que ahora se ha puesto otra vez eh, de moda a partir de los, de los incidentes violentos en, en, en, en Barcelona Pues la alarma social eh, eh, hacía que eh, las penas o al menos la, la, las imputaciones eh, fueran mucho más graves de lo que de lo que en realidad eh, fue y sobre todo también por el, el caso de los lesionados no solo los detenidos fueron denunciados sino también eh, eh, ellos también presentaban lesiones no y en algunos casos pues se han formulado también denuncias contra las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Eh... ¿Cómo verías esa reforma? Podríamos meternos un poquito más en profundo. Ya sé que el gobierno no está dando muchas muchas claves de por dónde va a ir, pero esa reforma del Código Penal que pudiera limitar el derecho de reunión, por ejemplo. Sí, con el derecho de reunión, de todas formas, como bien dice, habría, habrá, habrá que ver eh, finalmente el tema. En, en qué aspecto se, se modifica hasta donde tenemos conocimiento eh, la modificación puede afectar a lo que es el derecho de reunión que está eh, desarrollado en, un, en un, una legislación que se remonta a principios de los 80 y que es vestigio del franquismo no en el caso por ejemplo eh, de, la, de las manifestaciones no deja de ser eh, sorprendente el hecho de que se diga que pueden ser responsables los organizadores en En, de manifestaciones que acaben incidentes cuando realmente ya están responsables al menos en las sanciones administrativas, es decir, todas eh, aquellas personas que que hayan prestado su nombre a la hora de comunicar, en este caso, una manifestación, pues si se producen incidentes o desorden públicos, pues finalmente, y está pasando, eh, pueden enfrentarse a sanciones administrativas muy grandes. no El problema es... Eh, eh, extender lo que es el, el el el dolo, es decir, el ánimo de, delictivo a unos organizadores que tampoco pueden ser responsables de lo que hagan eh, X personas que acudan a las manifestaciones. E incluso en el derecho de reunión había un vestigio que siempre nos ha hecho mucha gracia a los abogados ¿no? que es la prohibición de acudir con ...con vestimenta paramilitar o armas a las manifestaciones, ¿no? Esto ha quedado de... de, de supongo que viene del periodo de la transición... ...tanto de, por grupos de extrema derecha como de extrema izquierda... ...y ahora al parecer lo quieren modificar... ...en el sentido de disolver manifestaciones... Eh, ...cuando la, hayan personas que lleven sus rostros eh, cubiertos, ¿no? De todas maneras son cosas que, que realmente son improvisaciones absurdas... ...porque ya en el mayor de los casos existen suficientes herramientas... ...en la legislación actual... ...para supuestamente reprimir todo ese tipo de conductas, ¿no? No necesitamos eh, ese tipo de nuevos equilibrios eh, y piruetas que quiera hacer el propio gobierno, ¿no? En todo caso, eh, bueno, se es, es está viendo una realidad muy clara. En, los, en el último año y medio eh, se está proliferando continuamente los, los movimientos de protesta en todo el mundo... ...tanto en regímenes tradicionalmente considerados como democráticos como en otros que no lo son... Eh, ¿Por qué está aumentando tanto ya no solo las movilizaciones contra esos gobiernos, sino el modus operandi de la desobediencia civil pacífica? Eh, sobre todo frente a otros casos no tan, no tan lejanos en el tiempo que implicaban también una, una lucha activa, una lucha violenta. Bueno, la propia naturaleza del movimiento, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque a nadie se le escapa que no se trata de un movimiento homogéneo, ¿no? Eh, se habla mucho de las revueltas árabes, pero, pero, pero nuestra realidad es otra distinta también, ¿no? Eh, pero sí que es cierto, eh, y es verdad lo que apuntas, ¿no? Hay una nueva manera de entender la rebelión, ¿no? Que tiene que ver con, con una participación más amplia, eh, donde ya el sujeto activo ya no son las, las viejas organizaciones, ¿no? Eh... Eh, la expresión está de mayo del 68, ¿no? De que te haces viejo, ¿no? Pues las mm, organizaciones tradicionales han tenido que adaptarse a los nuevos tiempos. Eh, en el Estado español, al menos en lo que yo he vivido ya, no solo como abogado, sino también como participante en las protestas, eh, la realidad ha sido eh, efectivamente la ausencia casi absoluta de violencia o de actos violentos, ¿no? Con lo cual resulta sorprendente este cambio legislativo este endurecimiento del código penal, porque no está sustentado en ningún dato que nos indique que hay un incremento en la violencia callejera ni mucho menos entonces nos llega a una conclusión todavía más eh, más terrible no que es eh, una un poder Eh, legislativo, un gobierno que se adelanta a lo que pudiera suceder, ¿no? Y que nos considera a todos eh, como enemigos, ¿no? Y que crea una legislación por lo que pudiera pasar, ¿no? Que a mí me parece eso bastante preocupante, sobre todo cuando el propio ministerio del Interior eh, lanza globosonda a los fiscales diciendo que la prisión provisional, que es algo siempre excepcional, pues que quiere que se convierta en algo eh, normalizado, ¿no? Eh, cuando uno en teoría piensa que el, el poder judicial es independiente, ¿no? Y que en su caso, cuando se acuerdan prisiones provisionales porque lo decide el fiscal y no por presiones de la delegación de gobierno del ministro del interior, ¿no? Entonces, pues, eh, obviamente estamos ante un panorama eh, que se avecina eh, muy preocupante, ¿no? Pero, bueno, veremos cómo se va a ir desarrollando. Eh, Servando, en tu libro Días de Furia, eh, revisabas la historia de los grupos hostiles al sistema dominante en Estados Unidos, como los, los Panterá. Perdona, perdona, es que te sigo escuchando bastante mal. Eh a tu compañero no lo escucho bien pero vamos a hacer una excepción voy a hacer yo la pregunta a Claudia si no te si te parece sí, perdona Claudia te, te preguntaba Claudia que en tu libro los días de furia eh, revisabas sí. la historia de los grupos hostiles al sistema dominante en Estados Unidos como por ejemplo los panteras negras eh, y bueno y esa esa fina línea a veces entre la violencia y la no violencia no eh, con el ejemplo del 15M o movimientos que de los que estábamos hablando hace hace unos minutos como Tajir o, o Occupy es factible la deriva de estas propuestas no violentas a la utilización de esas redes que se han creado para un activismo violento si la situación se sigue radicalizando? ¿Lo, lo ves como una perspectiva? ¿Como una posibilidad? que ese activismo pueda eh, eh, adoptar nuevas formas eh, incluso más violentas, ¿no? Sí, sobre todo eh, ante una previsible, un previsible endurecimiento de, de la protección claro. legal del Estado, como dices. El, el ministro del Interior obviamente se desconoce a Bataille el intelectual Bataville decía que la, la gente no se organiza, no sale a la calle porque tome cosas, sino porque está desesperada. Entonces, eh, hasta el día de hoy el movimiento ha sido muy hábil en el sentido de que las protestas han tenido que ser lo que son y... y, y... De aquellos que han participado, distintas tendencias han sido generosos. ¿no? Yo creo que lo preocupante de este tipo de legislaciones en el que el delito de atentado eh, se quiere subir las penas eh, para que sea la pena mínima de dos años, con lo cual los abogados nos vamos a ver forzados eh, a llegar a conformidades en, en los juicios que tengamos con los detenidos para evitar que ingresen en prisión, porque, bueno, penas inferiores a dos años no se cumplen, lo que supone todo este tipo de endurecimiento de un cuerpo legislativo muchísimo más duro y más represivo creo que lo que genera es justamente lo contrario. Genera eh, que vayamos a una situación un poco salvando las enormes distancias a los griegos, es decir, a personas que dicen, bueno, el riesgo que me detengan es enorme, eh, por lo tanto lo que puede suceder es que hayan personas que efectivamente se profesionalicen en la violencia, algo que hasta la fecha en el movimiento del 15M eh, no ha sucedido, es decir, la propia, creo que el propio Estado debería ser más hábil, ¿no? Eh, cuando uno escucha que, que hay una propuesta de, de acampar en este fin de semana, eh, lo que debe hacer la delegación-gobierno es dejar hacer es dejar hacer, igual que ha sucedido en, otro, en, en otros momentos eh, todo lo que son eh, medidas eh, represivas, donde el propio ciudadano eh, se siente eh, como un enemigo como dijo el, el, el delegado de seguridad en, en Barcelona ¿no? eh, pues obviamente eso generan eh, actos desesperados, vale, y no, no actos fue, politizados, sí, sino actos desesperados, ¿no? Decía que fue, que fue en Valencia esa, esa calificación. Exactamente, en Valencia, sí, sí. Como, como el enemigo. Pues, Servando, ha sido un placer contar con, con, con tu testimonio, con tu, tu perspectiva de todos estos hechos. Imagino que estarás eh, expectante, como todos, de lo que va a pasar la próxima semana en Sí, Madrid. de hecho, eh, nos hemos tenido que reunir de varios abogados porque preveemos que vamos bastante trabajo estos días, ¿no? Pero ojalá que no, ¿eh? Ojalá que no. Bueno, pues sobre todo hasta el 11 aprovecha, descansa bien, duerme bien por las noches que te queda buen jaleo la semana que viene esperemos que no. Un abrazo muy fuerte. Casa a vosotros Muchas hasta gracias. Pronto. Chao En mayo seguimos en las plazas Contra las cargas políticas Reforma laboral. Subida de impuestos Recorte de lo público. Tenemos más motivos que nunca. Sigue el primer aniversario del 15M en agorasolradio.org El pasado 1 de mayo tuvo lugar la presentación de un nuevo proyecto, Oficina Precaria, que nace de la necesidad de cubrir a esa demanda social de herramientas de protección para el trabajador. En un mundo laboral en el que esto es cada vez más complicado, especialmente desde la aprobación de la última reforma del gobierno, Oficina Precaria, impulsada por Juventud Sin Futuro, cuenta, entre otras cosas, con una asesoría legal. Nos va a hablar de todo ello ahora mismo Eduardo. Hola, ¿Eh, Eduardo, buenas. Hola, buenas tardes. Hola, nos no oyes. Bienvenido a la persiana, lo primero. Eduardo. ¿Perdona? ¿Nos oyes? No, sí, te oigo bien, te oigo bien. bien ahora. Eh, cuéntanos, Eduardo, ¿qué es la oficina precaria? Bien, como has dicho, el 1 de, el 1 de mayo lo presentamos, coincidiendo con el Día del Trabajo. Bueno, eh, nosotros los jóvenes nos dimos cuenta a través de Juntos Sin y Futuro, y no, no solo Juntos Sin y Futuro, otros grupos del 15M, que bueno que en, el, en lo que tiene que ver con el trabajo, pues eh, cada día que pasaba estábamos peor y que la situación eh, no no encontramos una solución que nos por parte de, de los sindicatos mayoritarios o las formas de organización de los trabajadores que habitualmente o que tradicionalmente ha habido en este país, de tal forma que siendo muchos grupos los, muchos los jóvenes que tenemos este problema de acceso al trabajo, de temporalidad, de bajos sueldos, de condiciones precarias, etcétera. ...decirnos ponernos en marcha y ver cuáles serán nuestras herramientas... ...cuáles serán... Eh, ...sí, qué, qué podíamos hacer nosotros como, como trabajadores... En, ...en muchos casos eh, que venimos a estudiar... ...y que tenemos varias carteras o varios idiomas y demás... ...qué podíamos hacer nosotros juntándonos... ...para eh, contrarrestar, por un lado también, la reforma laboral... ...pero en general un mercado de trabajo que a los jóvenes... ...nos tiene bastante apartados y bastante más denostados... ...que al resto de los trabajadores... ...que no quiero decir que que estén mejor... ¿Y cu ¿Cuántas personas ahora mismo participáis en estos. desde hace dos semanas que comenzó todo esto? Pues eh, las primeras reuniones habremos sido unos 40, 50 personas, pero bueno, todo esto es ahora mismo al principio y no hacemos más que recibir peticiones para colaborar con nosotros. Ya hemos recibido muchas denuncias porque una de nuestros, uno de nuestros de nuestras actividades es recabar toda la información que tengamos, todos los casos de gente que jóvenes que en su trabajo estén siendo sometidos a condiciones precarias, que no se estén cubriendo sus contratos, que no tengan contrato, pues todas esas situaciones, eh, recogerlas y denunciarlas colectivamente, de forma que potencialmente digamos que, que la oficina precaria tiene, tiene tantos, tantos miembros como jóvenes con un ...con un mal empleo o sin empleo... ...que, que los hay muchos... Eh, ...además de, de jóvenes... Eh, bueno ...tenéis acciones encaminadas... ...a la denuncia legal... ...como jobs que, ...que nos ha gustado mucho la iniciativa... ...pero también una asesoría legal... Eh, ...con casos concretos... ...¿cuáles son los perfiles que más abundan... ...de trabajadores además de los jóvenes... ...o son los que más predominan? Sí, en principio como nosotros somos gente joven... ...y tuvimos un... ...tuvimos una especie de lanzamiento... ...pensando en la gente joven... Pero también es cierto que de un tiempo hasta esta parte, sobre todo tras la reforma laboral, la temporalidad, por ejemplo, que era un fenómeno que pues jorobaba sobre todo a los más jóvenes, que un día tenemos un trabajo, al año que viene, bueno, antes de un año nos habíamos cambiado el contrato tres veces, en fin, la temporalidad ahora es de todo el mundo, incluso nuestros padres están abocados a, con la facilidad del despido a estar un día aquí, mañana allí, entonces... En principio, nuestro nuestro objetivo, nuestro público son son los jóvenes, pero gente de ha habido gente de 30, incluso 40 años que se ha interesado y que, de hecho, participa activamente dentro de la oficina. Uh -huh. eh, invitáis a estos trabajadores afectados por la precariedad a pasar a la acción. ¿Cuáles son estas eh, herramientas principales? ¿Qué pasos se han de seguir? Claro, nosotros nos fijamos, una de nuestras inspiraciones eh, fue... ...no solo el 15M... ...dentro del 15M... Eh, ...la PA... ...la plataforma de aceptada por la hipoteca... ...pensamos que si... ...que uno solo... no es fuerte... ...pero si todos nos juntamos... ...podemos hacer algo... ...y dentro de las herramientas... ...que pensamos que podemos tener... ...por un lado está la asesoría legal... ...que bueno, ya que... ...ya que tengo esta oportunidad... ...voy a recordar... ...que estamos en el Patio Maravillas... ...que es un centro social ocupado... ...que está en la calle PEZ... ...número 21... ...y ahí asesoramos legalmente a la gente... ...sobre su trabajo... ...sobre el trabajo que tenga... ...todos los miércoles ...de siete y nueve presencialmente con abogados que participan... ...se tiran el rollo y, y participan con nosotros. Por otro lado, lo que no tiene que ver con la vida con, lo, con la vía, digamos, eh, legal... Eh, ...que tiene que ver más con la acción colectiva... ...y que se parece, como te digo, a la a plataforma de afectados por la hipoteca... ...es la denuncia en grupo, es decir, por, por ejemplo, ya que yo soy periodista... ...y que vosotros también, que yo trabajo en la SER... ...y que la SER me trata fatal que yo no sé qué hacer yo solo porque somos tres becarios y los tres estamos también fatales, echamos más horas con el contrato, pero queremos progresar y no nos queda otra y nos obligan. pues nada pues hablamos con la oficina, con la oficina precaria, presentamos nuestra situación, eh, vamos, les ayudamos, a, nos ayudan con otros, o, otra gente que también tiene estos problemas y si no todo lo estimamos oportuno entre todos y con ellos creemos que es que pues, se puede hacer, nos presentamos ahí en la puerta por así decirlo y, y pitos pancartas, denunciando la situación. O si sea, hace falta llamamos a otros medios para que sepan que están encantados de decir, mira lo que les pasa a esto, mira lo que hacen. Entonces, por un, poco, por un lado eh, la ofensiva legal y por otro lado también la ofensiva que a hacer en la calle, entre todos, con la fuerza, como ha demostrado la paz Es decir, uno no puede, pero todos, si además, además todos que compartimos el mismo problema que tenemos problemas de poco sueldo, muchas horas, temporalidad somos muchos y muchos podemos conseguir cosas y entre ellas denun hacer denuncias colectivas que revelen hasta qué punto eh, esta situación es grave. Eh, al hilo de, de esta última herramienta, ¿no? De, de denuncia social eh, quería decirte hoy en la persiana eh, tratamos el tema de la desobediencia civil. Eh, ¿Qué más eh, eh, formas de, de desobediencia civil eh, hay aplicadas a lo laboral? ¿Se te ocurre alguna otra? ¿Usáis alguna otra? ¿Recomendáis? Pues de, de momento, de momento claro todo esto ...como un laboratorio en el que estamos probando... ...igual que nosotros estamos siendo las cobayas... ...de, de, de las reformas laborales... ...tanto de la del PP como soy ...especialmente los jóvenes... ...pues para nosotros también eh, digamos que la oficina aplicada... ...es un laboratorio de nuevas formas de... ...igual que lo fue el 15M, el 15 fue el gran laboratorio... ...de nuevas formas de, de tejer redes sociales... ...de ver cómo podíamos todos eh, ayudarnos los unos a los otros... ...y ver si teníamos los mismos problemas... ...y llegar eh, más lejos... ...pues de esta forma... Si te digo la verdad, solo tenemos en nuestro laboratorio, momento hemos sacado la oficina, o sea, por un lado la eh, la ofensiva legal, como te he dicho, y por otro lado la ofensiva en la calle, que bueno, que tiene muchos muchos aristas. Te he puesto el ejemplo de ir a a la, a, a la sede de la cadena SER, pero pode, podemos ir a cualquier otro trabajo. Todo lo que haga que se visibilice la situación que tenemos los jóvenes en nuestro trabajo, y que nos que, que nos eh, que nos acoja a todos, es decir, sí, que yo tengo un problema, pero no es un problema que tenga solo yo, no soy yo el único que está siendo explotado en mi trabajo y que tiene un trabajo de mierda y tal, es mi compañero, es mi vecino, ¿qué pasa? La oficina está sobre todo para eso, es decir, si tienes un problema con tu trabajo, ven aquí, porque somos muchos los que tenemos ese problema y podemos juntarnos, ¿sí? somos mucho más poderosos. Eh... Creo que tenéis mucho trabajo por delante y más a partir de, de, de la semana pasada, de hace unas semanas, con la, con la nueva reforma. Eh... Sí, lo, lo que pasa es que tanto, o sea, tenemos la misma ilusión y las mismas ganas de, de tirar para adelante y ser cuanto más podamos y, y parar con esta situación. Así que nada, invito a todo el mundo a que se pase a la oficina precaria o que se pase incluso por la por la web, donde también tenemos una consultoría legal eh, online, que es eh, www.oficinaprecaria.net y les invitamos pues eso que nos manden las denuncias de los trabajos en los, que, en los que están siendo explotados, que si tienen alguna duda sobre su contrato o no tienen contrato, vayan a nuestra asesoría legal, que se pasen que vamos a hacer acciones colectivas para, para el bien de todos los trabajadores jóvenes precarios, que nos apoyen y que bueno y que nos vemos en las calles el próximo 12. Pues igualmente, recuérdanos eh, en última instancia dónde pueden ir a esa asesoría legal. La asesoría legal es todos los miércoles en el Patio Maravillas, que es un centro social ocupado, que está en la calle Pez, número 21. Lo más fácil es ir a, en metro, en la parada de Noviciado o Plaza de España. Muy bien. Y ya veo, miércoles de 7 a 9. Pues informados quedan. Muchas gracias, Eduardo, buenas tardes. Pues nada, muchas gracias a vosotros y un placer. Hasta la próxima. Hasta, Hasta la próxima, chao, chao. Adiós, Eduardo. La persiana. Información iluminada con rayos de humor, juventud, viajes y filosofía.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 a que llegue Sofía de Roa con Killing in the Name de los Rage Against the Machine. Yeah. se presentaba en el salón del círculo de lectores un libro en el que firmaba una de las nuestras Actúa, texto coordinado por la periodista Rosa María Artal, sigue la onda expansiva que provocó aquel indignaos y que vivirmente aprovechó reacción, aunque era el libro anterior, ambos de la mano de Stefan Hessel. Ahora aparece este Actúa, prologado por José Luis San Pedro, y en el que también participa Sofía de Roa, editora de Pan y Circo programa de Ágora Sol. Además de ella y Lourdes Lucía, perdón, con quien firmaba su capítulo, del que ahora hablaremos, importantes nombres como Ignacio Escolar, Juancho López Duralde, Mayor Zaragoza, o Carlos Berzosa o Juan Luis Sánchez aportan en Actúa sus motivos para la movilización ciudadana El capítulo que Sofía ha tratado junto a la también periodista y activista Lourdes Lucía habla precisamente de los movimientos ciudadanos y en concreto sobre el movimiento 15 de mayo en el que ambas participaron desde los primeros días Sofía está aquí con nosotros ya en el estudio Buenas tardes Sofía Muy buenas tardes compañeros Bienvenida eh, Yo creo que es la invitada más famosa que hemos tenido en la persiana prácticamente <risa> porque, bueno. porque está últimamente eh, omnipresente Sofía, ¿qué tal ayer? ¿Cómo fue la presentación del libro en primer lugar? Pues muy bien Yo creo que que los que allí se interesaron por acudir y, y fueron a los lectores Creo que se quedaron con un buen sabor de boca, fue un encuentro yo creo que muy cálido y, y quedamos todos bastante contentos con, con la presentación de actúa aquí en Madrid. Eh, para hacer, primero empezar solo por lo que es la, la propia presentación en sí misma, Bueno, decir que lo único que se hecho un poco en falta es que quizás las intervenciones eran tanto los, la gente que intervenía, intervino tanta gente no desgraciadamente tú, pero sí que intervino muchos de los, de los escritores pues, hicieron su ponencia y no hubo casi tiempo para los ruegos, las preguntas el quizá inter, haber interactuado un poquito más con la platea, que por cierto estaba lleno también de, de caras, eh, bueno por lo menos conocidas si uno está metido en ciertos círculos activísticos Pues eh, sí, la verdad es que somos eh, 12 coautores y, y claro, es imposible que todos se puedan hablar. De hecho, por ejemplo, eh, Esther Samper y Sergio Pérez Acebrón, que son dos jóvenes científicos que escriben, no, no pudieron acudir. Eh, Albert Recio, economista, tampoco. Y Ángeles Martínez y Castells, tampoco. Eh, Valdés Garzón tampoco. Y bueno, son no, muchos... Garzón ya es poco probable que presente ningún libro. Pues. Está muy lejos... Pero bueno, eh, yo creo que es un libro, vamos, para mí es un lujazo estar en, entre este elenco de, de personas, eh, como, como persona y como periodista también, para mí es un, es un lujo, y decir gracias a Rosa María Artal se me queda bastante corto, y, y bueno, pues eh, no sé, nos dijo Lourdes y a mí que escribábamos un poco sobre el 15M para terminar una serie de artículos que, que hablan un poco de todo, es un paso más de... De Reacciona. Rosa María Arta en este caso yo creo que es una periodista muy comprometida, es una persona muy, muy auténtica y no, no se quedó no se quedó contenta tras escribir Reacciona, puesto que ha habido ha sido un año, como todos estamos viviendo, bastante más dramático que el anterior. Y, y entonces eh, se animó a escribir este este segundo libro que yo creo que, que va un poquito más allá sobre los temas que, que nos están eh, acechando a todos Federico Mayor Zaragoza por lo menos ahora habla, habla de una manera más global puesto que él a nivel profesional eh, se ha, ha trabajado pues por ejemplo en la UNESCO y, y ahora trabaja en la cultura de la paz que es un organismo internacional Baltasar Garzón por supuesto de justicia habla de, de remarca bastante este sistema tan corrupto sobre todo en el que, en el que estamos viviendo Nacho Escolar, la verdad es que es un, es un capítulo que me gusta mucho, habla de, de esa falta de solidaridad en, en Europa como y habla de cómo la ruptura del comunismo y el capitalismo eh, pudo conseguir un estado de bienestar en una época en la que Europa estaba en ruinas y de repente se pudo conseguir el estado de bienestar y ahora nos dicen que no. Eh, también Albert Recio Hace una, un análisis muy escrupuloso De la reforma laboral, por ejemplo Y, y sobre todo muy, muy cercano Campeones del paro y la precariedad Se llama el capítulo de Albert Recio Así es, luego Ángels Habla de la sanidad como botín Ella Escribe sobre muchos temas, es economista Pero en este especialmente está muy, muy volcada y, y es Pues eso, que ponen los pelos de puntas eh, Ver cómo está La sanidad que parece que que todavía no lo, no lo sentimos mucho, quizás no lo vemos. Javier Pérez de Albenis, por ejemplo, que también estuvo en la presentación y, y, en, y no tuve la oportunidad de, de saludarle, cosa que, que tengo ahí pendiente, la verdad, porque me hace bastante ilusión, es el descodificador en Twitter y no le pude descodificar correctamente. Sí. Eh, sí. Luego está también eh, Juancho López-Duralde, que en su capítulo habla de la crisis ecológica y de cómo nos estamos eh, pues cargando el, el planeta a costa de, de la avaricia y ahora mismo el lector o lectora estaría llegando a la página 203 que es donde empieza la 223 donde empieza a ser sin miedo hay futuro que... aún no aún no aún sí. no todavía todavía queda un poquito más que de ahondar en varios temas eh, que nos acechan como digo por ejemplo Carlos Berzosa también hace un, un análisis mmm, bastante también crítico sobre sobre el capitalismo y este sistema que no tiene que está en el ocaso, como dice José Luis San Pedro en la cita de la portada, y, y luego está también Juan Luis Sánchez, que la verdad que también me hace bastante ilusión estar con él y, y él escribe un capítulo muy muy divertido y a la vez muy riguroso y, y bueno también pues eso muy serio eh, de, de, de cómo la, se ha tratado de, de refundar. Eh, la democracia, eh, vamos, que eh, es el capitalismo, el, el interés es muy, es muy bueno ese capítulo también. Así que estar atentos también de, del trabajo en general que viene realizando Juan Luis Sánchez en Periodismo Humano, eh, por cierto al que conocí como becario precario en la SER hace ya muchos años, eh, curioso curioso porque lo comentábamos justo ahora con los de la oficina precaria. seis quintos. Somos quintos, somos Seis quintos, quintos. Sí. es verdad, pero el tío, tío tiene un poco más de pelo que yo, ¿eh? que sea mi suerte. Que por cierto nos dijo el, el editor de Aguilar que era a las personas más jóvenes que había editado. Cierto, en la y esto es una de las cosas que más que más sorprende y que más gusta del libro, ¿no? Eh, además de todos los temas que se tocan, por ahí bien siendo economía, educación, sanidad, ecología, con importantes personalidades que conocen muy bien lo de aquello de lo que están hablando es muy curioso ver eh, el salto generacional desde la persona más joven hasta la más mayor que escribe en el libro y que eso es una cosa que no se puede estar más de acuerdo en lo que se están escribiendo y aún así estamos hablando de, de muchas, ¿no? de gente de diferentes generaciones y es un tema que se tocó también ayer en la presentación del libro lo señalaba Lucía y lo extrapolaba también a la calle, no decía como mmm, había salido a, a protestar con sus nietos y bueno Sí, es pues que es muy fácil estar de acuerdo en todo lo que están diciendo. Sí, la, la verdad es que está, creo que está muy bien el libro, todavía faltan más temas que, que aludir, por ejemplo, de la ciencia, Esther Samper y sí. Sergio Pérez ¿Tiempos sí. oscuros para la ciencia? Lo comentábamos antes. Como para Esther Samper es una, una científica que, que es divulgadora además, algo bastante no muy generalizado en este país que de los científicos, Y ella estaba en el Hospital Príncipe de Asturias de Valencia y, y, y entonces fue un hospital que sufrió, digamos, un ere que la dejó de repente en el paro. Un hospital que dejó de repente paralizadas en líneas de investigación eh, con muchos años de trabajo detrás y mucha inversión. De repente han quedado, pues nada, a la deriva. Y en comparación con, con Sergio Pérez Acebrón, que es un bioquímico que trabaja en Alemania, y entonces se comparan las, esas dos situaciones y, y la verdad es que es bastante lamentable la situación en la que estamos nosotros en este en este ámbito. Y, y bueno, y sobre todo el de, el de Pérez de Albeniz que hemos comentado que no le conocí, pero es, es más importante, es su capítulo que habla de la educación y es espeluznante como, como él describe sin pelos en la lengua y sin ningún tipo de, vamos, de... de, de no sé, vamos, que no tiene ningún tipo de... De, de eufemismo a la hora de hablar de, de, de la tierra de ignorancia en la que en la que vivimos y bueno y luego estamos Lourdes Lucía y yo que como decía ella somos las perroflautas flautas de, del libro nos dejaron para el final y ahí escribimos un poco eh, pues sobre, en concreto sobre el sobre el movimiento 15 M, sobre lo que hemos vivido durante estos últimos meses, tantas gentes en, en las plazas de todo de todo el país y, y bueno pues hemos intentado plasmar un poco lo que pues eso como, como empezó el movimiento un poco los antecedentes porque no porque está claro que esta movilización viene viene de, de es gracias a toda la gente que ha luchado anteriormente por, por nuestros derechos y todo va dejando un pozo y hablamos un poco de las más recientes como la guerra de irak el movimiento de vivienda eh, Las, eh, las manifestaciones contra el Sinde, eh y bueno pues todo la, la de Sintel no la acampada de Sintel y, y muchas personas que han ido pues no resignándose a a las, a las injusticias y saliendo a la calle luego también pues eso remarcamos el fenómeno ese fenómeno del, del movimiento no que es horizontal que es eh, espontáneo que es eh, simultáneo que es como un poco como la red como internet como como todos sabemos no como como ese instrumento que nos ha permitido salir a las calles y convertir la red en la plaza. Y, y bueno, pues contamos un poco cómo fue también el, do, el 19J, esa capacidad de convocatoria, las marchas indignadas, ese verano convulso con el cambio de constitución, la visita aquí en Madrid del Papa en concreto, el, el nacimiento de Wall Street, la internacionalización del movimiento en el 15 de octubre, bueno, tratamos un poquito de hacerlo, como lo como lo hemos visto inabarcable no se pueden contar todas las acciones es imposible como surgieron las mareas en septiembre también y, y bueno pues hablar sobre todo eso que no hay, que no hay que es un movimiento que no hay líderes que no hay representantes y que por eso es difícil de de pues eso de, de definir también de tratar de fotografiar sí. pero um, te, te iba a preguntar eh, bueno hablando de, de de cuando estamos hablando de la calle, de las protestas, de cómo se han ido desarrollando en el último año, quizá eh, vuestro capítulo de todo un libro que se llama Actúa es, es el único que habla propiamente de la acción. Lo demás está dando eh, motivos para esa movilización y el, y el vuestro es el único que hace un análisis real de las movilizaciones como tal. no El resto eh, son son más motivos para sacar a la gente a la calle que ¿no? quizá este, este libro todavía es... Es la tercera parte de una tetralogía. ¿no? Ahora deberíamos eh, tener un, un cómo, cómo actuamos, ¿no? o un, un manual ya de, de, de la protesta, quizá ciudadana. Bueno, hay que decir que hay muchos manuales que no, no es tan mal eh, leer, seguramente. El, el, el libro de cocina del anarquista, pero no, <risa> pero no estamos por, esa, por, esa, por esos derrateros actualmente. Ahí hay manuales ¿no? de desobediencia civil, algo que sí que se practica bastante dentro de, del movimiento en muchas ocasiones, pacífica siempre. Y. Eh, Bueno, lo que pasa es que el libro te llena de motivos y de argumentos y, de, y te intenta un poco eh, quitar esa venda o intentar eh, desempolvar eh, eso que no terminamos de ver muy claramente quizás a través de los medios de comunicación o de, o de otros... Eh, otros símbolos de la vida diaria que lo tapan, en eh, la realidad en la que estamos sumidos. Por ejemplo, Rosa María Artal, eh, ella lo habla muy bien, habla muy bien de cómo los medios de comunicación al fin y al cabo son un instrumento muy potente que, que niegan ver lo que hablan en estos capítulos y habla también muy claramente de la lengua. Y se refiere ella bastante claramente de, de la técnica de eracución de crustáceos. De cómo en los últimos años a toda, a gran parte de la población les han metido en una cazuela y les han ido poco a poco, poco a poco, poco a poco, como el marisco, calentando y está a punto de eso de, de ponerse en ebullición y la gente pues va a acabar muy, muy colorada. Por lo menos. Hay, hay algunos y hay algunas que hemos tratado de saltar de estamos esa cazuela. Saca, sacando las tenazas, intentando coger alguna nariz, por lo menos, de la <risa> Y ahí estamos, y los que nos podamos eh, salvar de esto, pues era, porque decías tú de la acción, y, y bueno, actuar, hay muchas maneras de actuar, hay muchas maneras de, de actuar, lo estamos viendo los, nosotros y todos los que han vivido esta, este movimiento en las plazas, y, y ahora en los barrios en los pueblos, y, y en nuestra vida diaria, sabemos que hay hay formas de ser, y Y lo que decimos eh, también eh, Lourdes y yo Y yo creo que, que mucha gente que lo haya vivido Lo puede compartir Es que mm, el movimiento 15M También en una parte es una, Muchos dicen es un estado de ánimo Muchos dicen es un, es un clima es un, no sé para, para mí es una actitud qué huele el 15M Es una actitud Y es, eh, hablamos también de que son mentes Que han despertado Y una vez que la mente y la cabeza se empieza a usar Y empieza a pensar es muy difícil ya retroceder Entonces son mentes y, y el movimiento 15M pues será, será lo que quiera todo el mundo que participa que, que sea y, y también nos hacemos referencia a eso, a esa conciencia ciudadana, a, ese, a, ese, a esa parte de la ciudadanía que, de, que quizás en el último año ha evolucionado Más drásticamente a través de esas movilizaciones Y es una ciudadanía más activa Es una ciudadanía que está atenta Que vigila a los gobernantes Que contesta, que exige responsabilidades Y que no, y que no se calla Y que no, no se resigna eh, Vamos a hacer una pausa De 20 segundos Para ir mentalizándonos Y escuchando otra de las cuñas agorasónicas De cara al 12M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 Seguimos aquí en La Persiana, eh, bueno teniendo el placer y el privilegio de entrevistar a una compañera, Sofía de Roa, que participa, que tiene el placer también ella de participar, eh, junto a Lourdes Lucía, escribiendo un capítulo de ese Actúa, ese libro que ya está en vuestras librerías y también está online, ¿verdad? Se puede descargar en e-books y cosas así. Sí, hay varias eh, plataformas que lo venden online, más, más barato, son cuatro euros y algo. Y luego en las librerías eh, se puede encontrar, creo que más o menos está a 9,50 a euros, ese es el precio que tiene. Alguna masa lo tiene más caro, ¿eh? que por lo que me han dicho a mí, que hay alguna librería que lo está vendiendo más caro. Así que ir mirando bien el precio y bueno y tener en cuenta que, que a Sofía la tenéis aquí, ¿sabes? en la radio, entonces que si queréis que os lo no os lo compréis en digital porque os va a joder el ebook book cuando, no, cuando pinta encima. <risa> eh, En todo caso, ¿cómo es esta experiencia? ¿no? ¿Cómo de, de repente, bueno, para empezar, tú, tú tienes un añadido, que es el hecho de que escribes un capítulo en conjunto? Sí. Eh, y además con alguien con quien no habías trabajado de, de mano. No. Eh, ¿Cómo es esto? Pues eh, la verdad es que ha sido, ha sido una gran experiencia. Eh, esto es... Eh, Yo conozco a Rosa María Artal y a Lourdes Lucía pues a, a, Lourdes, eh, a través de aquí de la radio para, para, Principalmente eh, se da la circunstancia de que antes de participar en el libro ya había eh, entrevistado a todo el mundo Prácticamente, a, prácticamente todo el mundo <risas> han pasado por Agorasol, es verdad eh, Por ejemplo, Nacho Escolar ha estado aquí hace mucho tiempo Eh, Carlos Berzosa, Berzosa también. Ha estado, eh, has tenido también. A Juan Cholo de A Juan Luis Sánchez, también lo has Juan tenido. A Juan varias veces. A, a Garzón, pues de milagro, no, pero... Ahí ¿no? A Mayor Zaragoza lo intenté, pero no, no coincidió. A Pérez de Albéniz también lo he intentado, pero tampoco lo, lo conseguimos. Pero bueno, a, a Rosa María Artal es que yo a Rosa María Artal la, la conocí en Twitter. Antes del 15M la seguía en Twitter y me llamaba muchísimo la atención. Eh, Yo la relacionaba al principio con ATAC Antes que luego saber que era una periodista de televisión española De informe semanal Y, y me llamaba mucho la atención Porque antes del 15M todavía había muy Desde mi punto de vista Había muy pocos periodistas Que hablasen sin pelos en la lengua eh, De la situación que estaba viendo Y Rosa María Artal lo hacía Y lo hacía sin pelos en la lengua y sin, vamos, que no Los demás lo hacían un poco con la poca pe pequeña aún Y Rosa María Artal ya antes del 15M Ya sabía vamos, perfectamente lo que Lo que estábamos viviendo y me atraía eso y entonces la seguí bastante como ya participó en el 15M le, le leí bastante ilusionada la energía liberada cuando lo compró y entonces la quise entrevistar un día aquí en, en Panicirco y lo pude hacer un, una tarde y así pues nos conocimos un poquillo más ¿Y, entonces? y ya de ahí una, una cosa fuera a la otra Pero ¿cómo, ¿cómo se hace ese trabajo de creación colectiva? ¿Cómo eh, de, escribes unas páginas, mandas, revisas? Eh, imagino que hubo pues alguna quedada un... en cafetería <risas> en algún lado Hubo quedada en cafetería con, eh, con Lourdes Lucía Un poco para, sobre todo Pero vamos, Rosa María tal es la que la que, haya, la que sí. ha cargado con bueno, todo Hablaba en concreto del, del trabajo con Lourdes Es decir, vale. cómo se escribe un capítulo Apachas, conjunto a medias Pues eh, con Lourdes quedamos eh, a finales de enero un día en una cafetería y entonces hablamos un poco de nuestra experiencia en el 15M y de un poco de qué íbamos a contar. Entonces eh, intercambiamos impresiones de todo tipo y, y sin tener muy bien pues esto, lo otro, sí, pues ahora que comentar esto, pues sí, pues ahora que pues también este esto por aquí, un poco un, un brainstorming pues eh, muy inconexo. Y así entre nosotros. ¿Ha habido divergencias con Rosa tal en Porque habrá matizaciones, habrá... Imagino que habrá respetado bastante con... lo, que, lo que le llegaba. Totalmente. En, el, en nuestro caso así ha sido. Eh, creo que Juan Luis Sánchez eh, quería haber titulado el libro El escategoris eh, No me acuerdo cómo era. Sí, eh, el, el, el de la democracia, ¿no? Sí, algo así. Sí, sí, sí, bueno, ese, sí, sí. Ese simil que explicaba ayer durante la presentación Que es como, bueno, que el juego democrático, tal como está puesto, es como las categorías del de la anuncio, entonces eh, eh, el que lo pone es el, el gobernante, si no te gusta mis categorías, pues eh, pues te lo te, te lo llevas. llevas y punto. Entonces, claro, al final acabamos todos aceptando, ¿Y aceptando el pulpo aceptando el pulpo como animal de compañía. Sí, porque él quiso meter alguna cosa de Juego de Tronos, que recordar, y de algunas series eh, pues de, del día de hoy, y entonces... Eh, Se pensó eh, que quizás algunas personas no iban a entender esos gags y, y lo tuvo que, que quitar. En nuestro caso le, no ha sido así. Le tuvo que pasar un filtro desfriquizador un poco, mm. ¿no? <risa> lo que le ha tenido que pasar el pobre Juan Lu. ¿Hubo, ¿Hubo alguna divergencia a la hora de hablar de, de desobediencia civil y de tal y de por pues si iba a dar un poco de miedo...? No desobediencia civil, pero bueno, porque hablamos de ese ciudadano rebelde, bueno, no de ese ciudadano. Sin, aquí dilo sin miedo que estamos hablando de un programa de desobediencia civil, concretamente. <ríe> pues por eso hubo, hubo ahí un pequeño tal, por pues, si y la gente se iba a asustar, porque muchas veces cuando hablas de un ciudadano que está en rebelión permanente, que está muy atento y, y vamos y haciendo desobediencia civil cuando es totalmente legítima. Y ahí hubo una pequeña discusión, pero bueno, eh, la verdad es que Lourdes y yo fuimos bastante concienzudas. Y, cabezonas, y, queréis decir sí. si fuisteis bastante <risas> cabezonas, vuestro brazo a torcer Y Rosa María, pues por supuesto que no Vamos, pues dijo, pues oye, pues vale Simplemente lo comentó Y, y nada, eso lo hicimos casi todo Nos vimos bastante poco, nos hemos visto casi más después Que de durante, cuando hemos escrito el libro Porque Lourdes también está muy ocupada Y bueno, y hemos ido ahí pues intercambiando Mails, y viendo por aquí viendo por allá, y bueno Muy rápidamente, porque tuvimos que escribirlo en 20 días Bueno, seguro que de esta convergencia salen muy buenas ideas y cosas estupendas que podamos leer en un futuro. Así lo esperamos. Yo de momento Ojalá. no he tenido el placer de, de leer Actúa. Sí si reacciona. Pero espero que sea pronto Yo he conseguido agenciarme una Yo no, no he leído Indignados, no he leído Reacciona Pero no me va a quedar otra que leer Actúa En todo caso ha sido, ha sido un placer tenerte aquí, Sofía Y a mí muchísimas gracias por invitarme Venir aquí a la presión Anda, enseña que estamos en la tele es Enseñales el libro a, Vamos a enseñarles el libro Mira, de hecho De hecho, esperad Hablad vosotras Mientras yo voy a, a llevar el libro para allá Para Y bueno, tam también, he, también he de decir, porque nosotros estamos aquí haciendo la radio y también comentamos eso, ¿no? como el 15M ha, ha, ha sido un canalizador de, de profesionalidad, un, un canalizador de ideas, un canalizador de energías y donde mucha gente ha podido llevar a cabo un montón de proyectos y de crear redes de trabajo y de comunicación y de todo tipo que el sistema no te permite y, y gracias al 15M nos hemos encontrado en las plazas, nos hemos visto Y, y pues mira hemos sacado adelante muchos proyectos en este caso Garasol, y además es una cosa que a mí me gustaría destacar que eh, hace ilusión a gente como Mayor Zaragoza no destacaba o Carlos Berzosa no de, mmm, con una visión muy positiva eh, este movimiento o sea como estaban eh, ávidos de que pasase algo así que eso es una cosa que también habría que destacar no que no hay mucha gente detrás de eso totalmente y hay, hay muchas eh, personalidades públicas que, han, que todos lo sabemos, ¿no? Que han apoyado el movimiento, que han ido a las plazas en premios Nobeles eh, Manuel Castells, por ejemplo es un sociólogo eh, vamos, de los mejores del mundo y, y vamos, es eh, más o menos es un flauta hecho y derecho <risa> si me permite decirlo Seguro que sí Pues vamos eh, a enfilar ya te quedas aquí para despedir imagino con nosotros la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 Y vamos ya con las asambleas para mañana miércoles 9 de mayo y también para que sepáis cuáles son las primeras de ese jueves día 10. En primer lugar, para mañana, está convocada la campaña de objeción fiscal en la declaración de la renta 2012. Básicamente eh, tenéis que acudir, eh, por pues, básicamente lo que se hace es la objeción por la declaración de la renta del gasto militar en el Ministerio de Defensa, de la Policía Nacional, en la Guardia Civil, en prisiones. Y podéis ampliar el porcentaje desde un 25%, sumando otras partidas que también consideres injustas. Pago de la deuda, Senado, Iglesia, monarquía. También eh, desde mañana mismo y hasta el día 12 de mayo, eh, día del aniversario, frente al Ministerio de Sanidad, eh, una permanencia eh, de toma a la sanidad. También desde las 10 de la mañana estará abierto el Punto Sol, eh, que va a tener además en refuerzo de personal, por lo que tengo entendido, para durante todos estos últimos días precedentes, al 12M y el 15M, estar informando a cualquiera que se acerque ahí. Ya a la tarde, a las 6 y media, Asamblea sobre Reforma de la Ley Electoral, en Ópera. A las 7 de la tarde, Asamblea de Amor y Espiritualidad, en la Plaza de Oriente. También a las 7, Asamblea SGT, Espacios Comunitarios... Mm, habrá que consultar el sitio porque aquí pone hotel Madrid. Necesitan espacios comunitarios precisamente. Siete y media para la asamblea del subgrupo de decrecimiento. Serán el invernadero de Atocha a esa hora que os dije. A las ocho en Tabacalera, Asamblea de Educación, con una larga una larga propuesta. A las ocho de la tarde en el Centro Social Casablanca se reúne la Asamblea Transmarica Bollo de Sol. También a las ocho, Asamblea de Educación, de nuevo en Tabacalera. Y a las 8 de la tarde, asamblea de presentación de propuestas de estructura asamblearia y toma de decisiones. Será en el CSOA 16.0 en la calle Escorial 16. De nuevo a las 8, asamblea del Grupo de la Huelga General en Casablanca. Asamblea del Grupo de Trabajo Social a la misma hora, pero eso sí, a las 8 de la tarde, Mernadero de la Estación de Atocha. De nuevo a las 8, asamblea del Grupo Transversal sobre la convocatoria de manifestación en la Tabacalera. Asamblea del Subgrupo de Relaciones Económicas Globales a las 8 de la tarde en la Plaza del Carmen De nuevo a las 8, Asamblea General del Grupo de Medio Ambiente en el Invernadero de Atocha a las 8 Misma hora para el Grupo de Coordinación Mayo-Madrid Atención porque esta es una de las reuniones interesantes Será en Casa Blanca, la calle Santa Isabel, 21-23 Y ahí se van a hacer muchos grupos de trabajo muy relacionados con lo que se va a hacer el sábado Y más adelante el martes día 15 de mayo Ahí estaremos nosotros mañana mismo ya el jueves eh, objeción fiscal desde el día 20 perdón día 20, no. ah, se lleva celebrando desde el día 20 de abril hasta el 30 de junio llevan un largo trabajo por delante es la misma la que comentábamos antes eso es eh, lo mismo pasa con toma la sanidad y ya eh, una, mmm, recomiendan aquí una exposición primer año de acción indignada del 15M desde eh, el próximo día 10 hasta el 20 de mayo en el Ateneo de Madrid esto es muy recomendable 10 ¿no? eh, en Punto Sol Eh, punto de información también a cargo Sol. recomendable pasarse. A las 4 de la tarde, Marea Azul, Asamblea de Madrid en Vallecas, concentración frente a, a la Asamblea. Por el agua pública. Ya a las 5, la exposición en el Ateneo, como recomendábamos antes. A las 6 de la tarde, eh, Universidad 15M, conferencia, charlas y debates sobre el movimiento de carácter académico, sobre todo. A las 7 de la tarde, Asamblea de Feminismos con un, un sustancioso orden del día en la Plaza del Carmen. Y a la misma hora, Asamblea de Política a corto plazo en el Centro Social La Tabacalera. Para terminar ya a las 8, Asamblea de Audiovisual, de Audiovisual, también muy importante, en el Centro Social la Tabacalera. Y por último, Asamblea de Feminismos en la Plaza del Carmen a las 8 de la tarde. Y a esa hora, a las 8 de la tarde, estaréis ya... Eh, escuchando La Persiana o deberíais estar haciéndolo y por tanto ya os iremos dando la última hora de las movilizaciones que se prevén aquí eh, para los días 12, 13, 14 y 15 de mayo. Cumplimos un añito. ¡Ay! aquí en el bucle asambleario eh, deciros una cosa más yo no sé si estoy haciendo bien al, al meter este corte, os voy a pedir la, la, la pregunta a vosotras, a ver qué opináis eh, estoy pensando en meter el corte de, del doctor Harry de... De, ¿De Alemania? Sí, en el que nos, nos cuenta, no sé si se lo cuenta Barrio Canino, le estoy reventando una exclusiva a Barrio Canino Pero nos ha mandado un corte el doctor Harry de Barrio Canino ah. De su experiencia alemana, todavía breve, de, recordemos que él de los caninos es el pastor alemán <risa> Y que ha, ha tenido que emigrar eh, por, por bueno cuestiones variadas que tampoco creo que nos competa a nosotros Es decir, eh, en todo caso, bueno, nos, ha mandado, nos ha mandado un recuerdo por lo menos, nos ha mandado... Un, un, bueno, una, una crónica. Yo creo que decir. estará encantado que lo pongas, ¿eh? no pues creo que haya que pedir permiso. Seguro que le da mucha ilusión que lo pongas tú. Eh, y, y que seguro que lo, lo ha hecho, además, lo podemos recordar, lo ha hecho a través de la herramienta que, que hemos dejado para que todo el mundo que quiera participar en el 12M Y y grabar sus audios los pueden hacer explícanos esa iniciativa Sofía cómo, cómo pueden participar eh, con sus voces en Aguera Sol Radio durante estos días a través de Bucaro ¿cómo es? Bocarro No, con dos os. no dos es no dos y Bucaro Al, algo así es Bucari. una herramienta que que, que, que que hemos puesto a disposición de todo el mundo en, está en la página web www.agorasol.org ahí lo pueden ver es fenomenal en una primera entrada y la idea es esa la idea es que quien quiera solo tiene que dar a un, es una herramienta súper fácil que la puedo usar hasta yo Y... Eso, eso, eso, eso es que es muy fácil Eso es que es muy fácil Y, y, y Fran también lo decía, También la puede usar Así que ya no hay dudas Si la puede usar Fran La puede usar cualquiera Y si consiste en eso Quien quiera grabar Dejar su mensaje Hacerse oír Aquí en Aguara Durante la programación especial Del 12 al, al 15M La pondremos Y nuestra primera intervención Vía Bocaro Es eh, el doctor Harry Ese pastor alemán canino Perdido en Alemania Un saludo del doctor Harry de Barrio Canino, el pastor alemán de AgoraSol Radio desde el corazón de Alemania. Este sábado 12 de mayo estaremos en Frankfurt para contaros todo lo que ocurre en la sede del Banco Central Europeo. Aquí las cosas se perciben de manera distinta que en España. Los alemanes no tienen esa sensación de ser los privilegiados de Europa que todos pensamos, sino que también perciben que las cosas se les están poniendo bastante difíciles. A pesar de todo, cuando se dan cuenta de que su interlocutor es español, agachan la mirada en una mezcla de compañerismo y culpabilidad. Se saben el motor de Europa y no quieren ser responsables de la debacle de ningún país. Con esto solo quiero transmitiros una idea. Alemania no es la responsable de nuestros problemas, es su gobierno y el nuestro, así como sus bancos y los nuestros. Como dicen por aquí, das ist keine Krise, es ist ein Betrag. O como entendemos en España, esto no es una crisis, es una estafa. Un saludo compañeros y a por muchos años más. Nuestro, bueno. nuestro canino particular que además eh, veo que está progresando con el alemán ¿eh? no, o al menos ha, ha hecho unos cuantos ensayos antes de hacer la, la crónica no, te ha hecho sus pinitos <risa> ha hecho bueno, es que son tan belicosos los alemanes que para decir gracias dicen danke, tanque <risa> os dais cuenta yo Johnny Manocha que la próxima cuña que nos mande sea entera en alemán eh, una, una cuña para que nos siga Pues probablemente la persona más citada de Sol Radio que es An An Angela Merkel. Vamos, por lo menos En la por persiana, goleada, probablemente. En, en la persiana sí. no cabe lugar a duda. La que más persona que hemos hablado es de Angela Merkel. En Panicirco Circo yo creo que no la hemos mencionado apenas. Pues Nosotros que... mencionamos a Mariana Rajoy y nos acordamos de él al principio <risa> del programa cada día. Porque sois, porque sois unos perroflautas, eso es lo que pasa. <risa> Ahí, la, joder, ahí le, le hacemos un pequeño homenaje cada, cada jueves. Tiene que estar encantado. Eh, chicas, hasta aquí hemos llegado. No tenemos, que, no tenemos prisa porque no tenemos programa detrás. Pero bueno, hemos empezado al final. Nos han dejado empezar a eso de diez 10 hoy. Entonces, pues yo creo que son y cuarto. Ya va llegando el momento de enfilar. Eh, Sofía, ¿simulas tú el efecto de una persiana cayendo? ¿Te importa? Por supuesto que no, es un placer. Tres, dos, uno. Grrrr. La persiana.